Comenzó esta semana el primer juicio en la provincia de Entre Ríos por una escuela fumigada. Se trata de la escuela número 44, República Argentina, ubicada en Colonia Santanita, en el departamento de Concepción del Uruguay. Finalmente, la docente Mariela Leiva declaró ante el tribunal, luego de tres años de lucha junto a sus compañeros y compañeras del gremio docente ACMER, ...buscando justicia por un ambiente saludable para los trabajadores y para los niños. Los afectados del, del hecho que ocurrió a fines del 2014... ...estaban en la escuela número 44, en Santanita, en el este de la provincia de Entre Ríos... ...cuando una avioneta fumigó un campo cercano al edificio... ...afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos... Se trataba de la fumigación de un campo de arroz, aunque mayormente las fumigaciones en los campos rurales, en las escuelas rurales que sufren dos o tres veces por año este tipo de embate químico, eh, están relacionadas con campos de soja. Mariela Leiva dialogó con Radio Comunitaria Barriletes y se lamentó de que no le hayan hecho las pruebas de salud a tiempo. A mí me hubiese gustado que... ...que tanto a los nenes como a mí se nos hiciera el análisis en tiempo y en forma... ...cuando se extrajeron las muestras de sangre y de harina... ...y ver si realmente estuvimos en ese momento agroquímico en sangre. Y nunca se realizó, nosotros no sabemos. Y si nos extraen hoy una muestra de, una muestra de sangre y una muestra de harina... ...no sé si va a, a... ...no va directamente, no va a arrojar el resultado que pudo haber arrojado en ese momento... El caso de la fumigación que ocurrió en diciembre de 2014 fue inmediatamente tomada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER, en el marco de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, lo que derivó en una denuncia y posterior actuación de la justicia que llevó a tres personas imputadas y procesadas por lesiones culposas, leves y contaminación ambiental. El juicio es el primero que por fumigaciones en esta provincia y tiene lugar apenas una semana después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme una sentencia sobre inadmisibilidad del pedido de escarcelación solicitado por la defensa del agricultor y el piloto acusados de envenenar el suelo y el ambiente por uso de agroquímicos en barrio Ituzangó, aledaños a la ciudad de Córdoba. Este es el primer juicio de la provincia y lo que se busca es sentar precedentes ya que se supone que las escuelas rurales, son fumigadas dos o tres veces por año. La toma de declaraciones durará durante toda esta semana y seguirá durante la semana siguiente. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.